Hola, bienvenido o bienvenida a Spanishpodcast.net. ¿Qué tal estás? ¿Has preparado ya tus vacaciones? Esperamos que sí. Si vas a viajar a un país hispanohablante, aprovecha para practicar tu español. Te recordamos que ya están disponibles nuestros audiolibros en la página web. Solo tienes que acceder a la tienda desde el menú o desde los enlaces de la transcripción.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 que nos han pedido que creáramos un episodio sobre las corridas de toros. Este es un tema bastante controvertido en España. ¿Por qué es un tema controvertido? Porque ha generado división de opiniones. Unas personas dicen que es una tradición que debe continuar y otras personas dicen que es una tradición que tiene que prohibirse. Los taurinos son los que están a favor de las corridas de toros, y los antitaurinos son los que están totalmente en contra de ellas. Tenemos que aclarar que ni a Vanessa ni a mí nos gustan las corridas de toros, pero es algo que forma parte de España, y creemos conveniente hablar sobre ello. Nosotros no estamos a favor de ningún tipo de espectáculo en el que se haga daño a los animales. Vamos a tratar de hablar sobre este tema de la manera más objetiva posible. Al final del episodio, haremos un pequeño resumen sobre cómo es una corrida de toros. Cuando lleguemos a esa parte, te avisaremos. Puede resultarte un poco desagradable. ¿Qué es una corrida de toros? La corrida de toros es un espectáculo que consiste en provocar al toro para que éste se comporte de una manera violenta contra un torero. El torero es la persona que evita el ataque del toro. Para ello, utiliza un capote. Un capote es una pieza de tela que suele ser de color rosa por un lado y de color amarillo por el otro lado. ¿Por qué es rosa y amarillo? Porque el rosa está asociado a la buena suerte y el amarillo a la mala suerte. Simbolizan el triunfo y el fracaso. Cuando el toro trata de atacar al torero, el torero mueve el capote que tiene en su mano para dirigir al toro hacia otro lado. El toro pasa muy cerca del torero, pero no lo golpea con los cuernos. Dicho de otra manera, el torero trata de engañar o burlar al toro. Este espectáculo se desarrolla en un recinto cerrado llamado plaza de toros o coso taurino. Lo más habitual es que el torero esté de pie dentro del recinto, pero también existen corridas de toros que se realizan en caballos. Para convertirse en torero hace falta superar una formación de varios años. Esta formación está basada en prácticas con novillos. Los novillos son machos jóvenes de ganado vacuno. A medida que un aprendiz de torero va adquiriendo más destreza, más habilidad, va enfrentándose a machos más grandes y más fuertes. Cuando llega al final de su aprendizaje, se convierte en torero. La destreza del torero se basa en la capacidad de esquivar los ataques del animal con cierta... elegancia. Quizás te estés preguntando si hay mujeres toreras. Sí, sí que las hay. A lo largo de la historia ha habido unas cuantas mujeres dedicadas al mundo taurino, aunque muchas de ellas son casi desconocidas. El toro de Lidia Un toro de Lidia, o toro bravo, es un tipo de toro que ha sido específicamente criado para ser toreado y para morir en la plaza de toros ha sido seleccionado genéticamente por su carácter agresivo. Solo se utiliza para las corridas y para los encierros como los de los sanfermines. Se cree que el toro de Lidia desciende directamente del toro salvaje Uro. El Uro fue una especie de toro que se extinguió en el siglo XVII. Era un animal muy grande. Medía entre 1 y 2 metros de altura era de color oscuro y sus cuernos eran largos y curvados hacia arriba. Los uros solían vivir tranquilamente en los bosques, pero acabaron desapareciendo porque la gente los cazaba. Los defensores de las corridas de toros aseguran que si se prohíben los espectáculos taurinos, los toros de lidia se extinguirán, como también sucedió con los toros uro. En realidad, Todos los toros, tanto los de Lidia como los mansos, son descendientes del toro Uro. Los toros mansos son los toros destinados para el consumo cárnico. Son toros tranquilos y pacíficos. Origen de las corridas de toros La tauromaquia es el nombre que recibe el combate entre los hombres y los toros. Hace miles de años, el toro ya era considerado como un animal simbólico. Tauro significa toro y es uno de los signos del zodíaco. Existen numerosas pinturas prehistóricas que muestran cómo los hombres domesticaron al toro para realizar tareas agrícolas y también para alimentar a la población con su carne. El toro representa la virilidad, la fuerza y la fertilidad. Para algunas culturas, el toro se llegó a convertir en un ser sagrado y de culto. El origen de las corridas de toros no está del todo claro, aunque sí se sabe que en el imperio romano eran habituales las luchas entre hombres y estos animales para divertir al público. Los romanos fueron los que introdujeron este espectáculo en España. La mayor parte de los hombres que combatían contra los toros eran prisioneros de guerra, esclavos o voluntarios que tenían la posibilidad de obtener fama si lograban sobrevivir. En esos tiempos, muchos de los combates se hacían dentro de construcciones circulares muy parecidas a las actuales plazas de toros. No todas las plazas de toros son circulares. Algunas son rectangulares, ovaladas, hexagonales u octogonales. Durante los siglos posteriores, se continuó haciendo torneos con toros. En ellos se ponía fin a la vida de los toros. Sin embargo, en esos torneos también acababan muriendo muchas personas. Estas muertes no solo eran provocadas por los toros. Había multitud de peleas entre los hombres que participaban en el torneo y entre el público asistente. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, Los toreros ya tenían un vestuario propio para la actuación. También llevaban un capote y una espada para matar al toro. Las corridas empezaban a parecerse a las de hoy en día. ¿Por qué hay gente que está a favor de las corridas de toros? Un elevado número de personas opina que la tauromaquia forma parte de la cultura de nuestro país. Es una tradición de cientos de años. De hecho, Hay pocas tradiciones tan antiguas como esta. Para los aficionados de la tauromaquia, es una muestra de respeto y de afecto al toro. Los toros bravos, o los toros de Lidia, tienen mejor calidad de vida que otro tipo de toros que no han sido criados para ser toreados. Los toros bravos viven en unos terrenos de grandes dimensiones, en unas condiciones bastante buenas. El es considerado como una mezcla de arte y valentía. También tiene un significado religioso. El torero representa el bien y el toro representa el mal. Muchos defensores de las corridas de toros piensan que Dios ha creado a ese animal para que muera en las plazas. Algunos taurinos aseguran que el toro se siente feliz cuando es toreado, que no sufre dolor en ningún momento. Si eres una persona sensible, te recomendamos que dejes de escuchar el episodio. Lo que vamos a contar a continuación mmm, no es nada agradable y mmm, puedes llegar a sentirte mal. Este es el motivo por el que hemos dejado esta parte para el final. ¿Cómo es una corrida de toros? Tres son las partes en las que se divide una corrida de toros el tercio de varas, el tercio de banderillas y el tercio de muerte. El torero, o también llamado matador, es el protagonista. Durante todo el espectáculo, utiliza el capote para torear al animal. También hay otras personas que participan en el espectáculo. A continuación, te hablaremos de algunas de ellas. El tercio de varas es la primera de las tres partes. En esta fase aparece un picador. Un picador es un hombre montado en un caballo que lleva una lanza larga con una puya en uno de sus extremos. La puya es un objeto punzante, hecho de acero, que tiene forma de cono. El picador clava la puya en la nuca del animal y ejerce presión. Al caballo se le vendan los ojos para que no salga corriendo cuando se acerca el toro. También se le coloca una protección en el cuerpo para que los cuernos del toro no puedan herirlo. A continuación, comienza el tercio de banderillas. Durante esta fase, dos personas llamadas banderilleros clavan unas banderillas en la zona donde anteriormente se le ha clavado la puya al toro. Las banderillas son unos palos de unos 70 centímetros de largo que están adornados con flores o con papel de colores. Cada banderilla... Tiene un arpón en uno de sus extremos. Hasta el final de la corrida, el toro lleva clavadas en la carne cuatro o seis banderillas. Poco a poco, el toro va desangrándose y quedándose sin fuerza. La muerte del toro. Por último, llega el tercio de muerte. Aquí el torero debe matar al toro en el plazo de 15 minutos. Para matar al animal, utiliza una espada de acero llamada estoque. El torero ha de introducir la espada por la zona del lomo del animal. El principal objetivo es que la punta de la espada llegue al corazón. Cuando el animal cae al suelo, se le realiza un corte en la médula espinal para paralizarlo completamente. Si la médula espinal no queda completamente cortada, El toro sufre convulsiones. El cuerpo sin vida del toro es arrastrado fuera de la plaza por unas mulas o por unos caballos. Si el público ha disfrutado mucho de la corrida, entonces agita un pañuelo blanco. Esto quiere decir que... Si la corrida ha sido buena, al torero se le entrega una de las orejas del toro. Si la corrida ha sido muy buena, al torero se le entregan las dos orejas. Si la corrida ha sido magnífica, entonces al torero se le entrega también el rabo del toro. Una aclaración, por si acaso. Al toro se le cortan las orejas y el rabo cuando ya está muerto. Es raro que un toro pueda ser indultado, es decir, que no se le condene a morir. Esto puede suceder cuando el toro es muy, muy bravo o cuando ha gustado muchísimo al público. El animal es liberado de su muerte antes de que el torero clave su espada en su cuerpo. ¿Te gustan los toros? Comentarte que si alguien en España te pregunta si te gustan los toros, normalmente quiere decir si te gustan las corridas de toros. Cuando una persona nos pregunta si nos gustan los toros, siempre decimos que nos encantan los toros, pero que no nos gusta que los toren. Lo más seguro es que la otra persona te dé su opinión sobre el asunto. Esperamos que hayas aprendido algo más sobre las corridas de toros. Sobre todo, que este episodio te ayude a reflexionar. Muchas gracias y hasta pronto.